La vuelta al boxeo en 80 programas. La creación de Damián Casino. La compañía de Quien Te Habla, Luis Parpacelli. comienzan en estos momentos la edición número 80 de Boxeo Planeta. y la alegría enorme de que esto sea posible. Entre otras gracias al apoyo comercial de distintas firmas, de vos que sos el oyente de aquí de Argentina y de muchos sitios del planeta y por supuesto que también de aquellos que están vinculados al boxeo en los distintos sitios que hacen a la actividad. Boxeadores, managers, jurados, organizadores de festivales, sparring... Todos confluyen en este boxeo Planeta que en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, damos comienzo con un momento de análisis, de opinión, de un fin de semana que tuvo una exposición boxística de un argentino y de una argentina que en realidad nos ofrecieron dos muy buenos espectáculos. Damián Casino, muy buenas noches, qué gusto poder compartir contigo esta edición número 80 de Boxeo Planeta y esta noche viene jugosa porque esta noche vamos a, a charlar, vamos a buscarle eh, a este fin de semana todos aquellos costaditos que nosotros creemos que hemos visto y que hemos apreciado. ¿Es así o no, Damián? ¿Cómo te va, Luis? Eh, muy buenas noches. Sí. Eh, la alegría, como siempre, de comenzar esta nueva edición de Boxeo Planeta, eh, reunirnos eh, en un programa de boxeo para, bueno, eh, despuntar este vicio lindo que es charlar eh, de la actividad pugilística y eh, como bien decías, eh, hubo mucho el fin uh -huh. de semana eh, por supuesto lo más trascendente es la, la victoria de Sergio Maravilla Martínez uh -huh. eh, en la cual vamos a estar analizando en esta edición eh, y bueno, eh, Luis, eh, esto es eh, lo lindo del boxeo eh, poder eh, charlar eh, honestamente eh, Dar nuestro parecer Que Así muchas es. veces puede coincidir o no Así es. Pero sí, sí, sí, no. la idea es que, que todos tengamos la posibilidad eh, Oyentes, eh, conductores, eh, técnicos, eh, boxeadores Todos eh, tengan la posibilidad de opinar eh, Mientras sea, bueno, eh, en forma honesta Bienvenido sea. Seguro, además el, el deporte es en este caso el boxeo, un, un, una actividad de apreciación. Yo lo que creo eh, que hay que destacar, eh, en primer término, es que quizás eh, con un rival de no mucho brillo, diría que eh, tuvo más de, de, de partener que otra cosa, eh, logró el triunfo de Sergio Maravilla Martínez Una repercusión que desbordó los medios en la República Argentina. Él venía precedido ya de algunas connotaciones que van más allá de su estilo boxístico, de su historia personal. Tenía que ver con, con su participación en un evento solidario para, para una persona que estuvo en el, en el teatro del de, de, de, de Madison Square Garden. Eh, indiscutiblemente es, es una figura de primer nivel mundial los especialistas norteamericanos lo señalaron así hace un tiempo atrás está indudablemente en, en el apogeo de su carrera cuando cuenta nada más y nada menos que con 37 años y es un ejemplo de profesionalidad de conducta uno lo escucha hablar y se da cuenta que marca una diferencia con, con muchos deportistas creo que ha ingresado a la galería de aquellos que prestigian el deporte nacional y en este caso el boxeo y, y aquí no valen las comparaciones es simplemente un hombre nacido en Quilmes que en el 2001 se fue a Europa y que desde Europa se fue haciendo a la, a la profesión con dedicación eh, el, en alguna oportunidad nos va a contar detalladamente la cantidad de, de, de trabajos que realiza para estar hoy como está en, en, en 37 años bien llevados Yo soy de que opinan como Damián, que 37 años no es poco para la vida de un boxeador. Gana, pierde o empata con Floyd Mayweather o con Manny Pacquiao, pero lo hará con una exposición boxística de alta escuela. Y, por supuesto, escuchar a Sergio Maravilla Martínez 24 horas después de finalizado el combate... En, en, en el programa de un gran colega de un periodista realmente notable, que es el señor Carlos Irusta me, me, me satisfizo y mucho porque encontré en Sergio o esa sencillez que dice fue para mí lo más inolvidable lo mejor que me pasó en, en mi vida boxística eh, pero no solamente porque tuve enfrente a un rival ...al que creo le gané con la estrategia o con la inteligencia... ...sino porque me encontré con que tenía el 80% de, de los espectadores en contra... ...porque tenía un grupo de argentinos que me alentaban que nunca había pasado eso... Eh, ...que tuvo la posibilidad de cenar con, con amigos hasta las 2, 3 de la mañana... ...y después tuvo que hacer fotos y tuvo que hacer notas... ...porque formaba parte de, de esta cuestión con artistas de los Estados Unidos... ...escuche bien lo que estamos diciendo con artistas de los Estados Unidos... Y bueno, este, hay que aprender de este tipo de cosas Hay que aprender de su profesionalidad Hay que aprender de, de lo que significa el sacrificio eh, Él le hace bien a todo el boxeo argentino y, y, y muchos muchachos que no han tenido una conducta profesional Deben decir, la pucha, mirá hasta dónde te lleva ser un profesional auténtico Hasta disimular cosas que no tenemos desde lo técnico O disimular a lo mejor cosas que eh, en, en, no se pueden si vos no tenés profesionalidad eh, escuché notas de programas vinculados al espectáculo, que nunca se habían dedicado a detenerse en el boxeo, hasta eso ha logrado este muchacho. Lo dijo clarito, Bob Abrun no es el que manda, pobre Chávez lo tienen de acá para allá, eh, parece ser que va a ser en septiembre, Gabriel, eh, Damián, porque Sergio Gabriel Martínez lo, lo, lo dejó entrever a la una y media de la mañana del, del, del día lunes, ...en charla con, con Carlos Irusta, ...y citamos la fuente porque el periodista de verdad cita la fuente... ...y porque viene de la boca de Sergio Maravilla Martínez... ...que como bien dijo él, no habló nunca de, de los Torino ni los Forfal... ...con son cosas que pusieron algunos periodistas... ...porque aprovechan cuando alguna figura hace algo importante... ...y le ponen cosas alrededor... ...él por supuesto que sonrió alrededor de todo esto, ¿no? Sonrió alrededor de todo esto. Sí, Luis, eh, se están tirando y barajando varios nombres... Uh -huh. eh... Está ahí de vuelta para Chávez Jr. No le hace bien ni a Chávez Jr. ni al boxeo. Eh, si bien eh, Julio César Chávez, padre, emitió alguna que otra opinión, sí. ya no le está cerrando ni, a, ni al padre de, no. de Chávez Jr. No, lo, lo, que, que... lo que están haciendo con el hijo. Sí, sí, sí. Eh, Charlo me, con, con me Sergio hace que, 24 horas. ¿eh? Claro. Me parece que en el boxeo... Eh, llega un momento que las carreras armadas se terminan uh -huh. eh, A este muchacho le allanaron el camino Pero la hora de la verdad está eh, a criterio de Bobarum Porque es él quien tiene la última palabra Sí señor, por eh, arriba de Suleiman Ya aparentemente no se va a dar el combate eh, Le dijeron a, a Sergio Maravilla Martínez eh, Si estaría en condiciones de pelear eh, Bueno, frente a James Kirkland eh, y bueno, es Ludi Vela, que es junto a Samson Lecou, quien maneja mm. la carrera de Martínez en Estados Unidos, sí, dijeron que ellos no tenían inconvenientes de combatir, pero que, por supuesto, no, no bajaría de peso. Es decir, que Kirkland tendría que eh, ayornarse a, a la categoría mediano. Sí, eh, existen posibilidades de que Chávez Jr. deje vacante el título. Mm. Sería una mancha para el boxeo mexicano un eh, problema poco, de ellos eh, el, el, el ambiente pugilístico sí. mexicano no está acostumbrado a esto eh, vieron en su padre un boxeador eh, único quizás único, eh, de lo entre los dos o tres mejores latinos Sí. Eh, de la historia del boxeo así, y me también. parece que que bueno, que este manoseo tampoco le hace bien al argentino no. quien eh, como vos bien decías está ya en los 37 años finalizando su, sí, carrera, está finalizando su y carrera quizás una pelea con llaves eh, y ganando Sergio pudiera retirarse con el título del mundo, que es la, la idea de, del cuerpo técnico y, y de los uh -huh. que rodean a Martínez, sería un broche de oro porque Martínez también se quiere retirar bien del boxeo, irse por la puerta grande y no eh, bueno, ser escalón de ningún boxeador eh, mediocre, Me mediocre. Eh, que pueda ganarle... ...finalizando sí. ya su carrera. Y esto dicho desde el más profundo... los respeto que sé que tenés, Damián... ...como lo tengo yo, por la historia enorme... ...que tiene el boxeo mexicano. Pero por supuesto que yo coincido es, es, con es eso. Es por eso que... Sí. que también Chávez, eh, él dice... ...que él no tendría ningún inconveniente... ...en pelearlo a Martínez, pero claro... ...hay alguien que ve un obstáculo... ...y ese obstáculo es... Sí. Eh, ...la actualidad boxística del argentino. Me parece sí. que Bob Arum ve... Eh, que claro, Chávez Jr. Eh, es un chico que está por los 25 años uh -huh. y me parece que pelear con Martínez sería un, un quiebre inflexible en la carrera de Chávez. Eh, convenientemente la idea sería, de, de quien lo está manejando a, claro. al mexicano, dejar vacante este título, ir por alguna otra entidad claro. y dejarlo a Martínez que se haga de lo suyo, que le quitaron eh, bueno, el Consejo Mundial de Boxeo sí, en sí, un sí. escritorio. Eh, vamos a estar en el curso de, esta, de este programa analizando un poquito ya en detalle eh, lo que fue la pelea, ya sí, por sí. ahí pasando la media hora del programa vamos a estar ah. eh, tirándonos a fondo. Eh, vos me contagiás. Yo, eh, yo te voy a decir tengo... algo. vos me estás contagiando últimamente, quiero que la gente lo sepa. Ah, dígame, dígame. Y sí, porque, eh, le, le voy a explicar, yo, yo creo que todos tenemos que, que manejar esto de, de tener el autoestima siempre en el mejor de los niveles. ...yo considero que tengo una buena apreciación... ...si yo no considerara esto... ...me tendría que levantar de esta mesa e irme... ...pero resulta que Damián... ...también tiene un ojo... Eh, eh, ...clínico, una observación... ...que yo considero que es... Este, ...de lo mejor que le puede pasar a alguien... En, ...en esta actividad... ...más en una época de vacas flacas... ...en cuanto a jurados... ...en cuanto a opiniones desparatadas de mucha gente... Eh, yo vi una mano entre el sexto y el séptimo round y cuando Sergio Maravilla Martínez se lo dijo a don Carlos Virusta, mire porque lo trata de don Carlos, aparte es un señorito, no este hombre, le dice mire don Carlos, yo sé que en la sexta vuelta meto una mano en el plexo y ahí me di cuenta que lo único que tenía que hacer es trabajar hasta el final y hacer como que ese árbol se tenía que caer, al margen de las cualidades yo reitero porque también me lo hizo saber vía, este, vía mensajito, porque bueno, nosotros nos matamos a mensaje cuando hay combate Este, nadie habla de un no hubo un boxeador brillante frente a, a, a Sergio Maravilla Martínez, ni ahí. Lo que hubo es un hombre joven, un hombre fuerte, un, un hombre que tiró lo que pudo y un hombre que, ante una expresión con estilo como el de Sergio Maravilla Martínez, que me hizo acordar. A, ojo, que no estoy comparando, no estoy comparando, pero lo voy a decir porque me dio la sensación y me vino a la memoria. Es simplemente una humilde apreciación de poder estar equivocado de acá a la China. Pero Sergio Maravilla Martínez es al revés de Carlos Monzón. ¿En qué sentido? Carlos abría con zurda, con un jab contundente que lastimaba, que iba erosionando al oponente y cerraba con mano derecha recta y los liquidaba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué hace Sergio Maravilla Martínez después de recordar las peleas con eh, Kelly Public, de recordarla con Paul Williams, de recordar con Sin Siruc? Eh, con Baker y con este, este, Macmillan eh, Esa apertura de derecha que tira con tanta puntería Y con tanta contundencia Termina lastimando de tal manera Que le permite a esa zurda ser implacable Y terminar realmente con el oponente Es decir, al revés de Carlos Él hace de ese recto punzante de derecha Algo que muchos boxeadores deberían aprender No le sirve diferente simplemente de apertura. Monzón era derecho y, y, claro, y Sergio es zurdo, pero lo que tiene de bueno eh, Sergio Martínez es, eh, es más rápido eh, de pies sí, que de manos. Sí. Trabaja con las piernas entre se, y sale. Se, des, se desplaza es decir, con una velocidad. Trabaja en velocidad es lo que tiene también Manipaqueado. Eh, sí, primero sí, acomoda sí. las piernas. En el boxeo siempre acomodamos boxeo las piernas para tirar. Por la, por pero el, claro, el, el, el, la velocidad en acomodar el golpe sí. es lo que hace después. Eh, bueno, eh, la contundencia sí. de, de, de la técnica de, de la terminación del golpe en el caso de Martínez eh, adelanta muy bien el cuerpo y después tira una apertura de izquierda eh, de primera y eso cuando adelanta todo el cuerpo va con toda la mano uh -huh. es lo, lo, que, lo que dañó muchísimo a Macklin sí. que posterior a la pelea eh, tuvo que ser eh, hospitalizado porque recibió muchísimo castigo bien el rincón tío, que lo retiró en el, el, en el décimo primer claro. en, en el décimo primer round dijeron basta para un, a un irlandés que había recibido un castigo si usted me permite para mí este boxeador eh, inglés de segundo orden Este... sin desmerecer sí, a Martínez sí, ni no, lo que hizo no, el cuerpo no, no, técnico absoluto. ni el planteo de la pelea no. eh, pero me parece que estamos buscando por eso eh, le medirlo queremos... sí. a, a Martínez para que sea aún más grande, estamos sí, sí, hablando sí, sí. de que ya se está por retirar Y me parece que para ser grande hay que pelear con los grandes. Igual, bueno, él quiere y... pelearle a Floyd no, y pelearle a Manny. Lo que pasa es que... Que, que Floyd Mayweather, eh... hay mucha, mucha diferencia de categoría. Eh, Seguro. Eh, es un hombre mucho más chico, Floyd Mayweather, sí, sí, viene sí, de las sí, categorías sí, sí. Eh, mínimas y, y me parece que eh, tendría que bajar Martínez ahí, encuadrarse en el Super Welter. No, no sé en qué, qué, qué categoría podría entrar. Pero me parece que también a Martínez le costaría llegar a... Le, no, tendría Me parece que Martínez eh, hoy por hoy mm, eh, estaría muy complicado para dar Super Welter. Pero bueno, eso se lo tendríamos que preguntar eh, al cuerpo técnico. Al cuerpo técnico. Ojalá tengamos la posibilidad sí, sí, en algún sí. momento de charlar con Pablo Sarmiento sí, y, sí. y que él nos cuente de primera lo que mano. Es, lo que es admirable eh, es el hecho de que como Boxeo Planeta ha llegado a 80 programas gracias a la gente. Vamos a ir con sí, la con consigna, supuesto. con la remerita de Olimpia Deportes gentileza. ¿Quiere que yo le, le dé las vías de comunicación y usted tire eh. la consigna? Ah, bueno, bueno. Bueno, yo la tiro. Bueno, se pueden comunicar eh, al programa al 424-2769 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Y bueno, por supuesto, entrar a www.boxeoplaneta.blogspot.com que van a tener toda la información que acompaña a Boxeo Planeta y también eh, la posibilidad de escuchar esta edición número 80 grabada, eh, si no tuviste la posibilidad por alguna cuestión laboral o tuviste que salir, bueno, a partir del día de mañana esta edición va a estar eh, bajada en el blog y la emisora, la 889, también eh, tiene la, la posibilidad de entrar en www.radiogranrosario.com.ar y escuchar el programa en vivo. En cualquier parte del planeta que te encuentres Usted tiene la consigna sí. ¿Y quién eh, auspicia Ay, es, es fácil, esta consigna? Es facilísima, Olimpia Deportes ah, tengo que llamarlo Olimpia Deportes Porque le quiero claro. preguntar eh, por unas botitas de boxeo Mi, si Mendoza quiero, 1028 si algo, comprarme unas botitas de boxeo Mendoza ¿Me 1028? atendrá bien ahí? ¿Quién está? ¿Walter? Está Gustavo? Walter, ah, Gustavo eh, Hay una chica, un par de muchachos macanudísimos Vamos a ir yo a, lo a visitarlo que quiero, entonces Yo lo que quiero saber Es lo que creo que todo el mundo sabe Es facilísima esto eh. Horacio Acabalo, Horacio ¿en qué Cavalo. categoría llegó a ser campeón del mundo? Ah, Horacio Roquiño Acabalo, ¿en qué categoría llegó a ser campeón del mundo? Uno de los grandes boxeadores que dio eh, la actividad y por supuesto que está en la galería de los más y destacados. Que ¿eh? Y tiempo, que supo retirarse a tiempo. Y que supo retirarse a tiempo. Con el cinturón en la cintura. ¿no? Administró bien su dinero, en Parque Patricios. Hombre inteligente, arriba y abajo del ring. Sí, señor, así tal cual lo dijo Damián Casino. ¿En qué categoría se consagró campeón del mundo Horacio a ¿Eh? Las vías de comunicación ya las dio Damián Casino y esto sigue de esta manera. Si me dejás Luis, eh, tenemos que contarle a los oyentes que días pasados eh, falleció bueno el entrenador de Roberto Mano de Piedra Durán, aquel es uh -huh. que lo acompañara. Eh, en casi toda su carrera, nos estamos refiriendo a Néstor Plomo Espinosa, eh, bueno, dejó de existir en días pasados, a los 81 años de edad, eh, bueno, el legendario Plomo, como, como lo llamaban, su verdadero nombre, por supuesto, era Ernesto Quiñones, acompañó prácticamente eh, a Roberto Durán eh, en toda su carrera, eh, Lo, lo tomó de muy pequeño a, a Roberto Durán cuando uh -huh. lo vio que era un diamante en bruto. A los ocho uh -huh. años ya estaba en manos de, de Quiñones y Durán eh, hizo todo lo que Quiñones le pedía. Fue claro. quizás, eh, como decíamos, está entre los dos o tres eh, latinos eh, mejores campeones del mundo que ha dado, eh, sin lugar a dudas, el boxeo mundial. Roberto sí, Mar de Piedra Durán... Eh, quien estuvo combatiendo aquí en la Argentina con el Roña Castro en Mar del Plata. Uh -huh. eh, bueno, eh, también a, a había manejado, bueno, un, tuvo otros boxeadores, a, Luis El, el Naja Ibarra, Wilfredo Gómez, ¡Apa! Alfonso López, Jorge Ojo. Luján. Eh. Jorge Luján, por favor. Así que, bueno, las 10 campanadas y el recuerdo para quien fuera un gran rincón, un gran técnico y mejor persona como Néstor Plomo Espinosa. Y por supuesto, operando Cristian, eh, todo, un, todo una sorpresa, una grata sorpresa, Cristian, ¿no? ¿Cómo, cómo nos apoya, cómo nos, cómo nos sostiene, ¿Qué, qué importante es esto de tener alguien que se consolide como el tercer hombre en este cuadrilátero imaginario sí, que Boxeo Planeta, sí, ¿eh? Es nuestro tercer hombre. Cristian, muchísimas gracias y. Eh, después él nos va a hacer escuchar un poquito el, ese ritmo que tanto sí, le gusta sí, al boxeador en el gimnasio. Me parece ¿Mm? muy bien. Quiere eh, algún cortito. Sí. Quiere quiere que le tire eh, un, un par de golpes eh, a la eh, zona blanda. Como usted sabe. ¿Cómo no? Que usted de esto sabe. Y Sebastián mucho. Luján ya sí, tiene sí, dos señor. fechas confirmadas. Eh, ah, bueno. Se va a estar presentando en Roldán el 20 de abril. Con 20. rival a confirmar, bueno, mm. eh, Pedrito Dáquila nos había dicho que ya nos probablemente había nos había anticipado algo sí. y que había una posibilidad que, que viniera a combatir con el Chino Miranda. Uh -huh. Pero bueno, el Chino Miranda también ya tiene un, un combate pactado, así que bueno, están buscando rival para esa fecha. Pero también lo más importante y trascendente para el boxeador Rosarino es que va a estar combatiendo por la corona Ivo en la categoría Welter Esto va a ser el 16 de junio eh, próximo Y va a estar combatiendo con Chris Van Herden En Sudáfrica eh, El hombre es eh, oriundo de Sudáfrica eh, Así que Sebastián Luján Ante una nueva chance de título mundial Una más Para el único rosarino que tuvo la posibilidad eh, De disputar eh, chances de título del mundo sí. eh, Así que probablemente tenga... Eh, la posibilidad de consagrarse y coronarse uh -huh. eh, en la categoría welter como campeón del mundo yo considero que uh -huh. en, en, en los últimos años este, lo hemos dicho la aparición más importante en el boxeo de la ciudad Coincido, en los últimos supuesto. 20 Coincido. años por lo menos así como Sergio Maravilla Martínez es toda una aparición en muchísimos años esta parte en el, en el boxeo nacional este, Y el Roldán, Sebastián Andrés eh, también eh, se prepara la vuelta de Pablo Barbosa eh, Pablito cómo, Barbosa sí. cómo está. Había tenido una pequeña lesión eh, sí. Pablo Barbosa Pero también ya está confirmado Con rival a confirmar Porque mm -hmm. estamos tirando esta información eh, Con bastante antelación Porque esto es en abril Esto va a ser en el Centro Cosmopolita Unión Y Progreso de Roldán eh, ¿Eh? Le anticipamos 20 de abril Vamos a estar seguramente Cubriendo para Boxeo Planeta Esa hablada de Boxeo Venimos un poquito más acá en el tiempo Y la cita es en Villa Gobernador Galvez Es el 31 de marzo Ya estamos acreditados, compañero, ¿eh? Eh, Ya lo acredité. Me, me, me, Viene me hizo la, saber sí, y, sí. y le agradezco muchísimo. Viene la gente de torneos y competencias. Sí, yo tengo que cubrir también ah. para... Bueno, si usted eh, me permite, lo, lo voy... a. Y, bueno, usted va a cubrir para Boxeo Planeta y yo voy a tener que cubrir para Diario de Desarrollo Zonal de ¿Y? mi ciudad, de bueno, Galvez, porque, yo tiro, por Tengo supuesto, que tirar que... unas liñitas también para, la, para la 8, pero... Bueno, ustedes... bueno, estamos, estamos... Y yo nos manejamos, este... Eh, con total libertad y además este, para ambos países. Sí, mí le un mando un saludo grande a Juan José, titular de Diario de Desarrollo Zonal, quien, eh, bueno, Compartido. Por supuesto, de, sí, sí, del sí. año 2003 que, que me dieron la, la columnita de boxeo para apoyar la actividad y nunca la han abandonado. Eso con es muy usted importante. tengo un compromiso. Ah, dígame. Sí, porque sí, usted sí. se lo ganó. Tengo que hablar con mi amigo, un gran periodista de, del Diario de Radio Nacional Rosario, que cubre el área de deportes. Eh, que además es comentarista de la 8 en el fútbol del ascenso, eh, trabaja en televisión también, en uno de los cables, hablando de, de, de fútbol, eh, amante también de la actividad boxística, eh, miembro de comisión directiva del Círculo de periodista deportivo de Rosario, eh, tengo que hablar con él, con ah, Ricardo bueno. Botura y con miembros de comisión directiva. Porque quiero que usted tenga lo que usted merece, porque usted es un especialista y no hay muchos especialistas en nuestra ciudad y en el país de ninguna actividad. Me gustaría que usted pueda aportar, porque se lo ganó, Así le la credencial fuerza, ¿eh? del sí, Círculo de Periodistas Deportivos le de la Ciudad. Hacemos fuerza de para el boxeo ahí en el ¿Eh? Círculo de Periodistas, para que también sí, señor. el boxeo tenga sí. su huequito aquí en la ciudad. ¿eh? Pero cómo no, bueno. no, no, no, no, no tenga dudas. Le agradezco no, enormemente no a, se agradece el, No Parpaceli. se agradece lo que se merece. Bueno, ¿Eh? el, el boxeo tiene mucho, más público de lo que mucha gente cree, decía Horacio Pagani hoy al mediodía en televisión. ¿Eh? Estuvo cubriendo ahí el combate Y bueno, vio cosas eh, ¿Vio la, la, la, la cantidad de aficionados Que apoya a, a Marcos? A Jessica Marcos Bueno, yo tengo anotado acá hablaba. A ver, ¿qué dirán Enrique Sánchez? Aníbal Bosque Todos ah, no, nuestros no, amigos Enrique, por supuesto este, Chiche León Alberto Narváez Edgardo Sabino eh, toda esta gente que nos que no suele escuchar pues la gente Ploner la... y Pablo, por supuesto que están Ya están con sí. la radio prendida en el decir, gimnasio Vos Ploner, y me seguís engañando Con eso de que yo lo voy a traer, lo voy a traer Lo voy a traer, no lo traer, lo traer mi, ni siquiera no grabado que, No, lo que pasa es que ¡Nampo! está atendiendo el gimnasio Ahí en Aleni Pellegrini bueno, sí, sí, No, este... está, está, está bien También. siempre lleno ahora que va Mauricio Selesniak, un gerente litoral de una empresa de la industria farmacéutica este, que va Mauricito Talón en el diario La Capital está agrandado Luciano no quiere salir de ahí está bien Lucianito ah. yo de cualquier manera te quiero igual te aprecio yo tengo el privilegio de haberte visto en tu plenitud así que con eso me alcanza pero si un día vinieras al estudio o le permitís a Damián que te haga una notita ahí en el gimnasio Con, con el grabador este, estaría bárbaro, pero me gustaría que vengas, no, porque así traer, después compartimos no lo deje algo. a Pablo ahí encargado un ratito. Pero claro, Pablo, por, por supuesto, favor. se desempeñe de, de primera. Volvemos a lo tuyo, sí, y señora. perdón por la interrupción. ¿Y cerramos? 30.000 personas en el estadio eh, para ver, en el Teatro Griego, para ser más preciso, Juan Pablo II, para ver a esta chica, Jessica Patricia, el bombón asesino Marcos, me parece que no es un dato menor, dirían los, los chicos que hoy hacen periodismo. No, seguro Su Luis, fenómeno. si bien eh, eh, se sabe y ya se dio a trascender de que eh, la, la gente más alejada de, digamos, de, del cordón principal uh -huh. de lo que es el cuadrilátero eh, tiene la posibilidad de, de ingresar después de cierta hora eh, sí. eh, para ver la, la pelea de fondo, uh -huh. se deja ingresar gente. Eh, por supuesto sin pagar la entrada, pero eh, la mayoría de la gente abona su entrada, es la que marca la zona de Ringside y por supuesto la, las plateas y la gente más uh -huh. cercana son las que tienen la posibilidad de ver de cerca. Pero también eh, en esta cuestión social de, de que la gente que le gusta el boxeo vaya y tenga la posibilidad de entrar, eh, está bien organizado y le dan la posibilidad a quien no puede pagar una entrada, Luis, de que entre Y vea, y, y hay quien te dice: Y bueno, entonces si regalaron la entrada, ¿cómo no va a juntar? No, muchachos, no, no es no, así. No, no porque es así. hay gente para ir a ver un espectáculo no. y apoyarlo te tiene que gustar. No, que no vas a ir a ver sí, un o... espectáculo porque te regalan una entrada, no vas a ir a ver algo que no te gusta. Eh, sin Así lugar a duda, de clarito también. Eh, hay algo que Jessica Marcos eh, despierta en este pueblo eh, que la está apoyando en la provincia de Mendoza. Sí, sí. Y es algo, yo te lo mandé creo en un mensaje algo místico, algo que sí, sí, sí, yo sí. no lo sé explicar. Es una historia de vida. Eh, es una historia de vida. Muy compleja. Muy, muy, me sí, parece sí. que Marcos eh, por ahí sea una boxeadora que despierta un espectáculo de toma y traiga, que vos digas uh, quiero claro. ver una pelea es una boxeadora eh, tirando a, a fría eh, trabaja bien con los ascendentes sí. eh, de izquierda y derecha eh, sí. con, combinando con cross eh, firme fría calculadora y contundente que tuvo una, en, en allá en una ¿En culatón, eh, culatón un, un una boxeadora, de, una boxeadora de de primera, de sí sí sí eso es sí. lo que Yo, siempre venimos sí. eh, pregonando aquí en Boxeo Planeta que traigan boxeadoras Para ver la realidad. Sí. Y me parece que Jessica Marcos es sí, eh, mostró sí. Sí. lo que es la realidad boxística de ella. Sí, es sí. una verdadera campeona. Mm... Ganó por un margen más estrecho para mi gusto. Pero ganó. Sí, ganó, ganó bien. Ganó bien. Ganó, ganó bien, bien porque bien. Lo, lo, los, eh, quien más movió eh, a la oponente eh, fue Jessica Marcos. Uh -huh. eh, si bien eh, la boxeadora filipina radicada en los Estados Unidos nunca dejó de, de presentar batalla. Me parece que los golpes de más factura los Así tuvo eh, la Argentina. Y, sí. y bueno, tuvo la posibilidad de unificar eh, Porca... la, en la categoría eh, Super Gallo eh, o la Por... orga, Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo Claro, la, la, recordemos que esta muchacha de origen filipino era la campeona regular y nuestra compatriota era la campeona interina. interina. Así que ahora, ahora es, es campeona absoluta. Dígame, esto fue para cerrar. Eh, la velada desarrollada la, la, el, la noche del viernes pasado el último 16 eh, en el Teatro Juan Pablo II de San Martín, Mendoza, sí. Argentina, en la que también se presentó el eh, bueno, Puma Santillán. Con eh, Hernán Leandro Carrizo y cuando eh, gran volvamos. Prospectos. Cuando oh. volvamos, quiero un par de linitas compartidas contigo con relación a. A, a que, ¿Quiere que cerremos este bloque y, y le tiro el análisis y ya después. Ah, bueno, eh, como te quiera, vamos a, a tratar te de, de tener. Yo, se, eh... yo, yo, se, lo presento, yo se lo presento. Hernán Leandro Carrizo, invicto porteño, entrena en la Federación Argentina de Boxeo 25 años, enfrentaba al oriundo de Tucumán, el Puma Santillán, muy amigo suyo de 31 años, un hombre de oficio. Un hombre con capacidad boxística como para tomarle un buen examen a cualquiera. Comenta el señor Damián Casino. Eh, simple Luis, eh, me parece que en Carrizo tenemos un prospecto, un boxeador con muchísimo futuro. Eh, lo vimos combatir con Gustavo Bermúdez. Eh, si bien Gustavo Bermúdez eh, lo, tuvo, lo, lo puso knockout y lo tiró al suelo después fue posteriormente descalificado Gustavo Bermúdez porque sí, sí. le pegó en el suelo si no probablemente estaríamos hablando de que Bermúdez le hubiese eh, sacado el invicto a Carrizo porque lo tomó de pleno con un cross recuerdo terrible, asesino, sí, criminal sí, sí. que lo había dejado eh, por toda la cuenta en el suelo, pero claro, le pegó en el, en el, en el, cuando estaba el entami, el en el entraminado y claro exacto. y, y no, no tuvo otra el árbitro que descalificarlo Así es. pero me parece que tenemos como, como decías eh, Luis, eh, un boxeador con mucho futuro, Para muy, seguirlo. muy proyectado uh -huh. y vi un gran retroceso en el boxeador tucumano en el Puma Santillán Y todo lo que le tiró Carrizo lo absorbió sí. con la cabeza me, me parece no... que, que fue con poco gimnasio no, no creo porque es un boxeador ¿Sí? que se entrena bien estuvo concentrado aquí en Rosario eh, eh, trabajando con, con Proti Luján, trabajando con Proti Proti ah, trabaja no. muy bien en el aspecto físico eh, y me parece que lo que falló fue la, la parte técnica, la parte defensiva uh -huh. eh, Santillán quería ir a, a meter su mano Nunca la pudo meter no. en, en ese afán de ir a conectar un solo golpe eh, Recibió un castigo innecesario sí, sí en este eh, caso, sí. El cual obligó a, a Iván Proti a retirarlo Ahí por el quinto o sexto asalto, sí, no. creo eh, Y me parece que fue muy acertado uh -huh. eh, El Puma Santillán dice que quiere revancha eh, me parece que antes de pedir una revancha Hay que replantear eh, muchos aspectos defensivos Es un gran muchacho sí, sí. Pero me parece que tendría que priorizar más eh, Ya te digo, la, la zona defensiva Porque está arriesgando muy, mm. muy, mucho físicamente Me parece que es innecesario para un boxeador Que quiere entrar bien a un cuadrilátero Me parece que recibir el castigo que recibió No le aporta nada No le aporta nada Vamos eh, a la, a la, vamos la pausa, la sí, pausa con Cristian le puede meter música a los comerciales Cristian, es todo tuyo Boxeo Planeta, edición en 80 89, por 88.9 estás... En 88.9 Estás escuchando Boxeo Planeta Necesitas un seguro Marcelo Vidrera Productor de seguros exclusivo De grupo Asegurador La Segunda Comunicate al 0341-156-67-6890. En Zona Sur, agente oficial vigía es... Brollo, representaciones.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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta.com.ar Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galínez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron esos que son, por esos que nunca llegaron a luna, ni hallaron fortuna ni el cetro feliz y solo por tantos tumbos y penurias hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín, segundos afuera. El músculo cruje y van dos titanes al centro del río. Comienza el combate, fintean la gloria. Un ápera, un gancho, un cross, el knock Y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último ras. Boxeador que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. ¡Boxeador! Tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. ¡Boxeador! Ladiador del puñetazo yo te admiro, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano yo te busco entre las hogas yo te grito, yo te aplaudo sin corona o con corona indomable boxeador En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta En la hora 20, 39 minutos estás en Boxeo Planeta 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina eh, con mucha emoción eh, ...seguramente que vos que estás del otro lado también... ...te habrás emocionado... ...nos cantaba el inolvidable Edmundo Rivero... Eh, ...acompañado con guitarras... ...un tema vinculado al, al boxeo... ...con una letra eh, realmente preciosa... ...que pinta eh, el, el, el boxeo... ...que pinta eh, lo que es el boxeador... ...y el sentimiento que despierta... ...¿no? Siempre... Eh, ...un tema vinculado a la actividad... Nos llena de, de, de enorme emoción y más cuando hace tantísimos años que no escuchábamos a este enorme, enorme cantante de tango que fue nada más y nada menos que Edmundo Rivero. Nos metemos en la información, esta viene de Mar del Plata y dice que el boxeador Rodrigo Laguina Barrios comenzó a ser juzgado ayer, acusado de haber atropellado y matado en el verano del 2010 a la joven Yamila González, embarazada de seis meses. Estamos buscando una condena de homicidio simple de acuerdo a las pericias y testimonios que hubo en la investigación, dijo Graciela, madre de la víctima. Barrios llega libre al juicio con una acusación principal de homicidio simple con dolo eventual en concurso con lesiones, delito por el que podría recibir una pena de hasta 25 años de prisión y otra alternativa de homicidio culposo y lesiones, que prevé un máximo de 5 años de cárcel. Vamos a ver qué hacen los jueces. Espero que lo condenen. Mató a mi hija embarazada de seis meses, señaló Graciela desde Mar del Plata, donde se desarrolla el juicio por homicidio de su hija. El debate lo realizará el Tribunal Oral en lo criminal eh, marplatense y comenzará, este, comenzó a las 10 de la mañana en la sala segunda de la Cámara de Apelaciones de este departamento judicial. Será presidido por el juez Juan Manuel Sueiro y se, iniciaría con la, se inició con las presentaciones de la fiscal María Teresa Martínez Ruiz, los particulares damnificados en representación de la madre y el entonces novio de la víctima, y dos jóvenes que resultaron heridas en el accidente y de la defensa oficial de barrios a cargo de Carla Aguat. En la primera jornada se consultará a Barrios si quiere ser indagado y luego declararán la madre de Yamila, Graciela Morales, su novio y padre del bebé, Sebastián Ceballos, y dos jóvenes que iban en el Fiat 147 que chocó Barrios, Guillermina Molina y Débora Correa. Eh, nosotros desde Boxeo Planeta le damos la palabra a la justicia. Eh, nada más y nada menos que a la justicia. ¿Mm? Eh, Damián Casino. Sí, señor. Eh, bueno, eh, como habíamos dicho, tenemos el, el llamado y la posibilidad de charlar con nada más y nada menos que el cuerpo técnico de Sergio Maravilla Martínez. Eh, le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento a Pablo Sarmiento desde Orna, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo te va Pablo? Damián Casino, te saluda. Hola Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos, José. Eh... Pablo, qué, qué enorme satisfacción escuchar tu voz, haberte visto las otras noches luciendo esos hermosos lentes oscuros, Pablo. Eh, tu alegría eh, desbordante, toda la gente que rodea a Sergio Maravilla Martínez, este, regocijó a toda la Argentina, Pablo. Sí, la verdad que fue una alegría, una alegría inmensa por, por el trabajo que se hizo, eh, fueron dos, dos meses muy duros de pensamiento de Sergio y bueno, eh, ahí está la base, ¿no?, el, el sacrificio, el entrenamiento, la esfuerzo que hace Sergio por cada pelea, y, y, y ahí, está, ahí está el sacrificio, ¿no?, la, la pelea, eh, aunque algunos dicen que no, nosotros en el rincón, y tanto Sergio como nosotros en el rincón lo tenemos controlada hasta que se terminó. Sí, se notó, Pablo, eh, más allá, eh, sin lugar a dudas, de la característica eh, que tiene Sergio, eh, se notó que en los, en los últimos combates Sergio está eh, terminando la, las peleas en los últimos asaltos eh, me parece que ahí está la preparación y el acompañamiento del cuerpo técnico se está notando eso, que, que está terminando lo, las peleas en los últimos asaltos y eso eh, no es casualidad Pablo, me parece que, que se ve a las claras que detrás de, de Sergio Maravilla Martínez hay todo un cuerpo técnico en el caso de ustedes que lo está acompañando y lo, lo está haciendo muy bien Sí, eh, casualmente con Sergio hablamos de eso ayer, lo que pasa es que también eh, tenemos que, hay que saber que todos los rivales que, eh, que vienen a pelear contra Sergio vienen, vienen súper entrenados, ellos vienen a jugar la única carta que tienen que ganarle Martínez y, y, y nosotros sabemos que tenemos que estar eh, súper bien y, y, la, y la pelea siempre se nos va a, se, se va a llevar a a largo plazo, y es ahí donde nosotros ya eh, eh, tenemos la inteligencia y, y, y la fuerza de, de, de estar siempre bien y, y poder terminar la pelea de arriba. ¿no? Pablo declaraba a Sergio, 24 horas después, a un colega nuestro, a un colega realmente de Fuste, como es Carlos Cirusta, eh, que él considera que este combate y, y es parecido al que planteó frente a Cinciruc desde la inteligencia, dijo él, eh, traté de manejarme eh, para poder definir con convicción, pero siempre con estrategia, con inteligencia, porque sabía que lo iba a erosionar, se iba a caer como, como, como un árbol, y él dijo que en la sexta vuelta mete una mano al plexo donde en realidad siente que el oponente se quiebra, ¿vos qué decís al respecto?, Sí, eh, la, la mano la, la mano esa eh, todo lo que han visto en la pelea se ve que una mano que entra bien y, y el mismo Sergio siente que, que la mano le entra y que Cicirú la siente la mano y es de ahí donde ya Cicirú empieza a bajar, Sergio ya a, a ese en ese asalto ya tenía la distancia y los tiempos ya tomados y, y bueno ya la inteligencia de Sergio arriba del es, es, es lo que sobresale sobre todo los otros rivales que eh, eh, es muy inteligente y, y sabe ya eh, llevar la pelea a, a largo plazo para terminarlos allá arriba. ¿no? Pablo, ¿qué piensa Sergio de esta ida y vuelta, eh, bueno, del combate que todo el mundo está pidiendo frente a Chávez Jr.? No, mira, eh, hoy fuimos a almorzar con Sergio, estuvimos almorzando y hablamos de ese tema, yo creo que la pelea con Chávez no se va a hacer, claro. ellos están hablando mucho ahora porque quieren pelear en junio por el título y, y, y están diciendo que sí, que pelean, que pelean, pero eh, es, es, es porque, porque quieren pelear en junio y, y, y, y ellos no quieren poner el dinero que tienen que poner para nosotros tener la garantía de que se va a pelear, así que mientras, mientras no pongan el dinero Chávez no, no, no va a pelear y hoy ya consigo, como que lo tengo un poco descartado porque... Eh, todo lo que está haciendo él Es hablar para, para que Sergio Lo deje pelear en junio Porque si no Si, si Sergio no Si le no ponen ese dinero que tienen que poner ellos Sergio va, va, va a poner manos al asunto y, y no lo va a dejar pelear por el título eh, Por el título del mundo O sea que el, el título quedaría vacante Y Sergio tendría la posibilidad De, de hacerse nuevamente de la, de la faja En categoría mediano En el Consejo Mundial de Boxeo eh, Chávez Le queda una sola, le, le queda una sola, o, o, o dejar el título o pelear con Sergio. Lo que sí no, no va a hacer Chávez es pelear con el título, que no, eh, no sea con Sergio, porque, porque no lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar él tiene que pelear con Sergio sí o sí, o, de, o, o, o deja el título. Así que ellos ahora están hablando, hasta, hasta dicen el dinero que, van a, que vamos a cobrar nosotros, el dinero que van a cobrar ellos, pero... Ellos no, no, no, no ponen el aval que tienen que poner, el dinero que se está poniendo para nosotros tener la tranquilidad que se iba a pelear. Están haciendo todo eso porque ellos quieren pelear en junio por el título, pero nosotros no lo vamos a dejar. Pablo, ¿cuáles son los próximos días de, de, de, de Sergio en cuanto a su actividad? ¿Va a descansar? ¿Tiene compromisos eh, contractuales? Sé que eh, por boca eh, de él... Nosotros... Dij sí nosotros ahora eh, con Sergio después de la pelea nos vinimos aquí a Osnas eh, donde tenemos el campamento eh, eh, todos sigue, sigue, siguen siguen con el, con el equipo aquí nosotros el, el martes 27 viajamos con Sergio a Panamá donde va a pelear eh, un integrante del equipo hasta el Escocio, el Turbo y vamos a estar eh, el 27 hasta el 30 aquí en la pelea y luego retornamos de a nuevo a, a, a aquí a California porque Sergio tiene unos compromisos con la televisión Y, y no, va a pasar un mes, un mes más todavía por aquí eh, Pablito, hay un reality que Sergio promociona Que dice que salió redondito ¿Qué sabes de ese tema? Sí, mira, yo muy bien, muy bien no lo sé Sé que, estuvo, sé que ahí en, en Nueva York cuando estuvimos Estuvo grabando algo Pero la, ver, la verdad que muy bien del tema no lo sé Bueno, Pablo, tenés, eh, por supuesto, vas a estar en el rincón de también el abejón Fortuna, y, y bueno, se habla de que lo están esperando a, a Israel Pérez para, bueno, acoplarlo ahí al team de ustedes. Sí, no, eh, nosotros, está Javier Fortuna aquí, eh, que pelea el 27 de abril, también lo tenemos a la Sondebrán, también otro integrante del equipo que pelea ahora el 30 de marzo en Colombia, Y esperando a un argentino en la Fede, con mucha ganas aquí de, de poner a trabajar con él y, y, y, y tratar de, de poner otro argentino en lo más alto, ¿no? Así que estamos eh, orgullosos de, de, del equipo que tenemos, de los boxeadores que están aquí. Aquí todo, todo el equipo, todo lo que hay gente que está aquí, eh, saben que es trabajo, trabajo y trabajo. Aquí se respira a boxeo mañana, tarde y noche y, y es la, la única forma de de que el equipo salga adelante y, y, ya, y ya lo ven la, la victoria que estamos teniendo. Bueno, Pablo, por supuesto, como siempre, se nos acaba el tiempo en el programa, pero te quiero agradecer eh, en nombre mío y de Luis Parpacelli también, de que tengamos la posibilidad de charlar. Eh, sabemos que, bueno, que son, como siempre digo, la, la gente buena y la, la, la gente que de corazón quiere al boxeo y por supuesto siempre van a estar apoyados por, de, por Boxeo Planeta desde Rosario. El abrazo grande para Sergio Martínez, para Pablo Sarmiento, y gracias por estar, Pablo. No, Muchas gracias a todos, muchas gracias a Damián, muchas gracias a tu compañero ahí, a Boxeo Planeta. Un abrazo grande a la gente de Rosario, y, y una vez más gracias por la, la sinceridad que tienen ustedes, y, y por el apoyo que, que, le, que le brindan al equipo, y, y nada, aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Un abrazo grande, Pablo. ¿eh? Ha sido Pablo Sarmiento desde Ocknar, Estados Unidos. Indudablemente que Sergio Maravilla Martínez tiene algo que, que no todo el mundo ve, pero los norteamericanos son muy vivos en este tipo de cosas. Ven que hay un latino que tiene hasta no solamente en el estilo de boxeo sino en la forma en la que se expresa en su historia de vida eh, un parecido eh, con ese, ese tipo de figura que ellos ponderan y mucho es, es un pequeño Oscar de la Olla argentino si se quiere viéndolo boxear y ya han buscado la realización de reality eh, el otro día contaba que se había quedado después de la pelea, que no lo dejaban cenar tranquilo porque hacía notas con artistas norteamericanos se sacaban fotos Es decir, formaba parte de un contrato donde tenían que aparecer algunos personajes al lado de Sergio Maravilla Martínez Y bueno, algún día podremos hablar con Sergio para que pueda ampliar supuesto, sí, Va a venir sí. a la Argentina, va a estar por Buenos Aires, tiene compromiso con un montón de, de, de, de programas deportivos y no deportivos Y yo creo que lo del de el, el último sábado no fue simplemente un triunfo, fue el colofón a una carrera Mira Luis, para, ¿Eh? um, para cerrar eh, esto de, de Sergio Maravilla Martínez y le vamos a contar lo que viene y dónde lo podemos ver uh -huh. a los oyentes como siempre, como es habitual aquí en Boxeo Planeta eh, y vamos a, a tratar de, de tenerlo a José Bocasi el hombre que, que viajó eh, bueno, de, en representación de los campeones en el ring eh, periodista ah, que bueno, trabaja con ah, bueno, Diego Romero dice, y a Amingo Rafael. Usted dice y... campeones en el ring como si dijera un, un, un, no, no, un, lo un man, no, no, lo digo con todo el campeones respeto. En es el ring, padrino de Boxeo Planeta. Eh, bueno, pero además campeones en el ring es uno de los programas más prestigiosos que tiene la Argentina y toda Latinoamérica, hablando de boxeo. Eh, por supuesto que coincido con lo que vos decís y además eh, José Bocasi tuvo la posibilidad de viajar a Nueva uh -huh. York y cubrir esa pelea y, y él decía en, en en algunas líneas, en, en pocas palabras, eh, que lo que estaba viviendo ahí junto al, al Team Maravilla Martínez era de otro planeta. Eh, la atención, mira, con decirte que Pablo Sarmiento lo dejó compartir la habitación con él, eh, estaban sí. hospedados en el mismo hotel eh, que estaba Sergio Maravilla Martínez. Eh, vamos a tratar de sacarlo a José Bocasi en la próxima edición de Boxeo Planeta para que mm. nos cuente ese trasfondo eso que nos gusta a todos eh, eh, saber sí, qué sí, pasó, sí. cómo fue el pesaje con quién hablaba Sergio que, quién se sí. quiso sacar una foto con Sergio qué artista, vendaje, claro, claro, cómo... Claro. Cómo trabajó el equipo, sí, sí. Eh, quién lo contenía, eh, Pablo Sarmiento, cómo, cómo lo, lo, lo, lo, lo contiene a, a Sergio en esos momentos de nerviosismo. Si bien la experiencia, por supuesto, de Martínez es sí. eh, indudable, sí. pero siempre hay alguien que, que, que te serena, que vos eh, te empezás con la adrenalina y te baja. Y uh -huh. Me parece que lo del cuerpo técnico eh, tiene mucho que ver. También hay toda una historia Atrás de, de Pablo Sarmiento Junto a, Mar, a Maravilla Martínez Cuando Martínez llega a España y, uh -huh. y le roban todo el equipaje Y cuenta Martínez que el, el, lo único que le había quedado Era un teléfono que le habían dado En la billetera y lo saca Y era la, los hermanos Sarmiento Y lo llama y le dice Soy así, así y estoy... Le dieron casa, comida y gimnasio uh -huh. Nada más y nada, nada menos, más y nada menos. Eh, Así que hay toda una historia Atrás de, la, de, la, de los Sarmiento y me parece que Como yo se lo se lo digo habitualmente en estas entrevistas a, a Pablo, eh, son la gente buena del boxeo. ¿Y sí. por qué decimos? No es obsecuencia ni nada que se le parezca. No, no estamos acostumbrados a ver este tipo de gente rodeando el boxeo. Y estamos hablando de la gente que hoy por hoy está entre los eh, tres mejores boxeadores del mundo. Bueno, sí, sí, sí, estamos sí, sí. hablando con ellos. Entonces, eh, hay, que, hay que darlo a conocer y hay que decir las cosas como son. Y algún día le vamos a preguntar a Pablo Sarmiento y a todo su equipo alguna de las actividades que realiza Sergio Maravilla Martínez para que su condición física sea plena. Hay un ejercicio que hace en piletas de natación que lo va a explicar mejor que nadie, Pablo. ¿Sabe Sarmiento? lo que le dije a Pablo Sarmiento en a conversación ver? telefónica, felicitándolo por, por el triunfo? Eh, que no me voy a perder. O no me quisiera perder la pelea entre Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. si se hiciera. Pero bueno, Ajá. ahora Sarmiento me, sí, sí, me dijo sí, que sí. no Le se hace. Claro, bueno. pero bueno. bueno. Eh, cerramos con esto, Luis, y por supuesto que el, el, eh, usted el ganador eh, de con este la paréntesis rindera, que nos hace el amigo Cristian, ah, volvemos un, con lo que un viene. Un poquito de picante, de Ay, salsa. A ver, Cristian. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Sí. Bueno, muy bien, el sí, no me gusta. Segundos afuera se llama. Segundos, segundos sí afuera. Sí, señor. Es el título. Edición número 80. Eh. Por supuesto que tenemos ya lo que viene para el próximo fin de semana. Sí. Este viernes va a estar combatiendo y volviendo a los cuadriláteros. Pablo Farías va a estar enfrentando a Javier Andino. Esto va a ser en el Club Atlético y Social Villa Calzada en Buenos Aires. Eh, por supuesto que lo televisa Teis Sport, está apoyando mucho Tays Sport. Estamos teniendo viernes y sábado de boxeo, es sí, importante. Una, eh, un, me parece un reconocimiento que, merece. Eh, es, la muy gente. Bueno. es muy bueno, yo por ahí vengo del gimnasio los, los días viernes. Y bueno, me pongo ahí, en una pisita, en una empanadita, algo, y, y me pongo a ver boxeo. Sí. Ah, y, y lo que decía, hice, ¿no? ¿Qué mensajito le mandé? También, que, ahí ¿eh? te estaba, ¿Eh? sí, Tenía sí, un sí, tostadito, algo sí, me, me sí, sentió. Se eh... Pero usted, con, ¿con qué lo acompaña el tostadito? Dígame la verdad, compañero. No, yo hago con una con lo una que cervecita. no hace el boxeador serio, ¿tadí? yo con una ¿tadí? cervecita. Ay, me pare, sí, me, le, ¿Cómo no? Eh, la pucha. Le agradezco su honestidad, ¿eh? Por favor, yo al que le agradezco son a todos los que han participado para llevarse la remera gentileza de Olimpia Deportes. ...y de boxeo planeta... Eh, se la va a llevar Cristian Últimos tres números de documento 733 Gustavo ya te voy a andar mandando el mensajito Cristian va a pasar a retirar la remera Gentileza de Olimpia Deportes Y muchísimas gracias eh, Además Quiero felicitar a la gente de Olimpia Deportes Por un hecho de este último fin de semana La transmisión de una actividad Que no es el boxeo Pero que puede ser el básquetbol, que puede ser el fútbol El rugby, pero donde haya un representativo Argentino, si es apoyado Por un medio local a nivel y además tiene clientes del fuste, de la jerarquía de Olimpia Deportes, bienvenido sea, me refiero a que el encuentro de Rosario Central Puerto, en Puerto Madryn frente a Guillermo Abrón, tuvo dentro de la cartelera de auspiciantes a Olimpia Deportes, así se invierte, ¿eh? Olimpia Deportes es, es prestigia y por supuesto que prestigia... A todo programa deportivo. Bueno, Luis, eh, cerrando este programa tan, tan jugoso, tan importante si para el Boxeo era, Planeta, escucha, tenerlo. Tuvimos una vaina de menos que un con de Sergio Maravilla eh, Martínez, el, el boxeador que, que conmovió al boxeo mundial en el, en el último fin de semana. Bueno, eh, Televisa Teis Sport, como bien decíamos, uh -huh. este próximo sábado desde General Villegas se va a presentar. Eh, bueno, Claudio el Pumita Olmedo Enfrentando a Robel Montoya Gran prospecto el Puma Olmedo Nunca me veo... olvido que me lo marcaste Y me dijiste, negro, cuando lo pelea a este muchacho Miralo Sí, Lo sigo viendo bien, junto a Carrizo Y a otros sí. otros púgiles sí, sí. Me parece Yo que quiero este, más pelea de Juan Manuel Bonani eh. se, También, por supuesto Si se lo lleva bien este, este chico Me parece que tiene una pegada Fulminante, pega durísimo Pega justo, es frío Calculador eh, tiene muchas condiciones. Eh, me parece que ahí tenemos un boxeador... Un buen prospecto. Eh, sí, sí. Como por ejemplo, eh, lo veo también eh, a Lucas Matisse, eh, futuro campeón del mundo, eh, a Marcos Maidana... Sí, es ¿Qué fe que me... le tenés a Lucas Matisse? ¿eh? Y hace rato, que yo le tengo... Le tengo fe, no, fe, pero vos me estás ganando, ¿eh? me estás sacando un es par que de... puntos si lo analizás, es un eh... boxeador que ya tendría que haber sido campeón del mundo. Porque sí, sí. Eh, a Devon Alexander le ganó, a Sabiuda le ganó, ajustado. Pero le ganó. Claro, eh, claro, después sí, de ver sí, lo, que, sí. lo que hizo eh, Marcos Maidana, de cómo sí. le fue a frente a Débora Alexander... Con quien tenemos que se, charlar un día. Claro, esto, se, sí. se agranda más la figura de Lucas Matisse. Sí, señor. Porque, obviamente, esto de, del boxeo eh, no es... Eh, uno no intenta comparar. Claro. Pero la comparación viene sola. Si Lucas Matisse... Se habla de que le había ganado a Devon Alexander y, y, el, y Marcos Maidana no pudo hacer prácticamente nada. Engrandece más la figura de Lucas Matisse. ¿Hizo lona Devon Alexander con Lucas Matisse? Eh, ¿Eh? Estuvo por el suelo y <risa> estuvo, se por el también, el suelo. estuvo por el suelo, ¿no? La verdad que. Bueno, eh, se presenta entonces, como decíamos, Luis, eh, Claudio El Pumito Olmedo, enfrenta sí. a Roswell Montoya. Esto va a ser en categoría super ligero, sí. a 10 asaltos. Y también en la misma velada. Se va a estar presentando David Peralta en categoría super ligero también a 10 asaltos. Enfrentará a José Luis Rodríguez. Televisa, Tays Sport, desde General Villegas, provincia de Buenos Aires. Y la, la semana próxima, desde sí, sí, Villa sí. Gobernador Galvez, sí, tenemos la primera chance de título del mundo. Ahí estaremos. Eh, ahí local, en el Club ahí Atlético Talleres, eh, Juan Domingo Perón y Fornieles, eh, ¿Y el club que me vio jugar tantas veces ahí, oh, a hacer madre, deporte, porque eh, hice, lo, fijate, hice todo tipo de deporte, ah, natación, de... básquet bueno, uno probó tenis, eh, el tenis también me gusta mucho, eh, pero este, claro. Es, esto tiene que ver con algo que se dijo sobre Sergio Maravilla Martínez, me gustaría recordar, eh, creo que fue Horacio Pagani. Primero, no, eh, fue un chico de Radio Continental, ya ahora recuerdo. No sé si fue Román Yuch. Dijo, primero, Sergio Maravilla Martínez es un atleta y después es un boxeador. Y esto es común a todas las actividades deportivas. Primero hay que ser un atleta y después desarrollar la disciplina. No quiero olvidar el saludo para Ariel Titován, para Leandro, un amigazo Leandro, allí de calle este, Dorrego, Casi Urquiza. Y por supuesto a Cristian, Cristian que nos pone en el aire, Cristian que nos da la posibilidad de... ¿A usted lo emocionó con el tema? Con de el tema logro, Segundos Afuera sensible. de Mundo, Rivero, y si... ¿Le toco? ¿Le llega? Le, le, le, me me llega corazón, y además por... ¿Qué, por ¿qué por recordaba usted la, su paso por cuando vivía en Buenos Aires, ahí ligado si, al tango? Y si, piantarse, eh, piantarse a los 14 años a Corrientes y Bullar, en una época donde Ramón Lacruz, donde... Eh, Horacio La Pantera Saldaño, donde Abel Cachazú, ah, bueno, eran Abel Laudoño, eran Los Capos, oh. y uno podía, quería pitear a ver roci. qué pasaba. ¿eh? Oh. Uh, no, ¿cómo son...? Yo dice De... del 58 al 70. Ah, ¿Eh? y en la década del 60 no nacido, uno escuchaba yo, pero, eh, que las figuras eran Jorge Fernández, este, Luis Federico Thompson, no, este, puede, Alexis Mitev ¿Me cuenta algo más acá cuando eh, compartamos ¿cómo un, no, una, una cómo comida cómo no. en la esquina? ¿Y quiere que le diga más? Tanto más que yo saben Aníbal Bosque y Enrique Sánchez ¿Eh? Coincido, por supuesto, y por eso lo tenemos asesores ¿eh? Siempre están apoyando a Boxeo Planeta Una cortita. cortita, Abregú lo desafió a Héctor El Tigre Saldivia Pero esta vez eh, formalizaron el desafío eh, Fueron a la Federación Argentina de Boxeo eh, Para homologar el, el desafío eh, Bueno, eh, el púgil eh, tucumano radicado en la provincia de Salta Carlos El Bien. Potro Abregú eh, lo, de ...lo desafió oficialmente a Héctor el Tigre Saldivia... Eh, ...así que bueno, esto ya está en manos de Osvaldo Bisbal... Eh, ...la Federación Argentina de Boxeo... Uh -huh. ...y vamos a ver cómo, cómo termina esto... ...si no, por supuesto que si Héctor Saldivia no combate... Eh, ...frente al Potro Abregú... ...deberá dejar vacante la corona eh, Welter Argentina y que posteriormente tendrá que disputar el Potro Abregú con alguien. ¿Quién podría ser? Y yo le pido, ver, Sebastián Luján. Sebastián ¿Usted sabe cuánto Luján? hace que Sebastián Luján está primero en el ranking argentino Welter yeah. no menos de 7, 8 años ¿cuánto? 7, 8 años que Sebastián ah. Luján está primero en el ranking en categoría Welter argentino no, pero... y nunca le dieron la chance de pelear no, por el título no argentino hacer, un boxeador que, que, que ha peleado en todas las líneas eh, mundiales, ha, ha ido sí, a Inglaterra, a Alemania Finlandia, sí, ahora sí, tiene bueno. ya Sudáfrica, Estados Unidos y no peleó Usted por la corona a argentina podría... a lo mejor tuvieron, tuvieron algo serio? que hacer algún cumpleaños, alguna fiesta, una asadilla. Para cerrar esto, usted, ¿usted se enteró de una tarjeta vergonzosa que llevaba eh, uno de los jueces en la pelea de Martínez Macklin? Eh, sí, ¿Lo daba sí, como sí. ganador a Macklin? Sí, yo ¿Qué creo pelea estaba viendo ese muchacho? Me, es un delincuente. A mí me parece que estaba ¿Cómo viendo... ¿Cómo no lo sancionan? ¿Cómo alguien no toma cartas en el asunto? Señor, sí. usted no sabe llevar una tarjeta, usted no puede estar rodeando al boxeo, usted le hace mal al boxeo se eh. tiene que ir, alguien tiene que tomar cartas en el asunto basta de los fallos escandalosos atrás de todo eh, hay, un, hay una, una jueza, preparación eh, Sergio Martínez estaba eh, tres, o cuatro meses eh, dedicado y, y abocado a full para ir a pelear con Maclin y este, este señor que no, eh. no creo que sepa lo, lo, lo que es un transpirar no, no, no. una gota o ver o, sea, o acercarse a un gimnasio para mínimamente asesorarse me parece ah, que... Además estar en, en, en la meca del boxeo eh, con todo un, un, un público, una organización un, un, un despliegue notable de escenografía con un anunciador como Michael Buffer y, este, Lo menos que podés hacer es prestar atención eh, Nos estamos yendo, esta fue la edición número 80 de Boxeo Planeta Donde quiera que estés, gracias por estar del otro lado Voy a decir algo muy breve, muy pero muy breve Hay que imitar a Sergio Maravilla Martínez por su profesionalidad, por su conducta, por su respeto. Estos son los atletas que ganando, perdiendo o empatando le hacen bien a cualquier actividad. En este caso, por suerte, es al boxeo. No hablamos de ningún fenómeno sensacional o extraordinario. Simplemente un muy buen boxeador y trata de imitarlo en muchas cosas. Porque es un referente, no es poca cosa. Cuando el boxeo en la Argentina se debate en la desorganización, en el desquicio y en la falta de organización, él nos refresca un poquito que se pueden hacer las cosas bien. Y hablando de los amigos de Boxeo Planeta, ya cerrando porque Cristian sí. nos Cris hace seña de que sí, tenemos sí, que sí. cerrar. mire El eh, otro Cristian bueno, ganó porque dijo que era mosca Horacio Caballo. Ah, bueno, eh, sí. de, de, de esto quería hablarle de Horacio Caballo. Nos manda un mensaje el amigo Enrique Sánchez y nos dice eh, que Horacio Caballo perdió como voter con Abel Laudoño. Ah, sí. sí señor, que en combo profesional también venció a Loche. Gran información, no? eh, siempre, eh, hay, siempre al lado nuestro. Perdón. Nos sentimos acompañados y bien qué acompañados. ¿Qué dije? ¿Quién sabe más que nosotros? Enrique Sánchez y Aníbal Bosque, Aníbal Bosque y Enrique Sánchez. Enrique, un abrazo grande. Me alegro por vos, porque cada compatriota que nos dé la posibilidad de lucirse en un cuadrilátero con aquellas cositas que a vos tanto te gustan, caminar el rin, hacer cintura, visteo, palanca, sincronizar los golpes, es también para regocijo de hombres como vos que aman muchísimo el boxeo. Cristian, gracias por todo. Será hasta Muchas el gracias. próximo miércoles, si Dios lo quiere así, a la hora 20 en esto que es Boxeo Planeta. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galínez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son. Por eso que nunca llegaron a Luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz.